Buen día a todos y a la audiencia y a todos. Buen día. Eh, Mónica, eh, bueno, ya desde la semana pasada se empezó a hablar de la posibilidad cierta, en este caso, porque hay un anuncio, del traspaso de la ex escuela hogar, en este caso a manos de la Universidad Nacional de La Pampa, un reclamo que, bueno, un colectivo se viene movilizando desde hace años para que el ejército devuelva eso que le quitó eh, a la provincia. Eh, ¿Cómo tomaron la novedad? Bien, nosotras eh, en el año 2017 este, concentramos una serie de acciones eh, a través del Colectivo Provincial de Acción por la Recuperación de la Escuela Ovar de Santa Rosa, ¿verdad? Mm. Y éramos un numeroso grupo de organizaciones, este, nombremos algunas, si les parece, el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, el Foro de Niñez de la Provincia, UTELPA varios partidos políticos el partido comunista el humanista el frente grande el nuevo encuentro eh, el frente ciudadano la cpe eh, la comisión de, de apoyo del créditoop eh, las mujeres por la Solidaridad también la asociación Eh, de patrimonio cultural y informático, o sea, nos habíamos nucleado una serie de organizaciones porque este no es un reclamo que empieza junto con la formación de esta colectiva, siempre ha sido un reclamo de la ciudadanía pampeana la recuperación de ese predio mm. recordemos que la fundación del hogar escuela, como se llamó en su momento eh, fue en el año 55 este iniciada por la, la fundación en aquel entonces María Eva arte de perón y que cobijó y pasaron por la escuela más de mil niños niñas niñez en su momento este provenientes de toda la provincia o sea que ese espacio es un espacio eh, muy que ha sido muy reclamado a partir de la pérdida eh, de la propiedad por parte de, de la provincia cuando se se pasa por una norma de facto al comando en jefe del ejército, el predio en las instalaciones, el reclamo de la provincia ha sido permanente porque es una reivindicación de toda la ciudadanía pampeana. Tiene muchísima historia ese predio y este Eh, los reclamos no solamente han sido por el espacio, sino también por lo que significa la memoria, lo que significó en su momento la garantía de derechos para muchas chicos y chicas de la provincia. Entonces, eh, nosotras recibimos esta noticia eh, como algo que parece relevante para la provincia volver a recuperar ese espacio perdido, eh, lo que siempre dijimos era que Eh, pensábamos que debía nuevamente volver a eh, garantizar derechos para la educación de todos todos dentro de la provincia de la Pampa eh, en su momento también tuvimos este contacto con diferentes rectores de la Universidad Nacional de la Pampa en su momento en un primer momento con con el ex rector baudino y luego Poón eh también con el rector Alpa que inclusive este lo invitamos y participa participó en su momento de reclamo a la colectiva ah. entonces nosotros vemos como muy este bueno el que vuelva el predio a, a pertenecer a la provincia de la pampa eh, ¿sí? por... ¿Y tienen alguna objeción que no sea la provincia, sino que sea la Universidad Nacional de La Pampa el que no, se haga del predio? Nosotros no. creemos que hay que conversar el objetivo para el que va a ser implementada el predio. Mm. Ah. O sea, eh, nos parece interesante que ese predio vuelva a garantizar derechos a la educación de toda la ciudadanía. Claro. Entonces, eh, las en este caso nos gustaría... Poder encontrarnos, de hecho vamos a solicitar un encuentro con las autoridades de la universidad para seguir conversando los objetivos que tenía la recuperación de este predio y de sus instalaciones. Y Moni, eh, entonces, te pregunto en, en concreto, eh, ¿sí? ¿cuál imaginas que es esa disputa de, de sentido? Que, que es legítima y que y, y lógica, no, no, no estoy haciendo un conventillo de esto, de, digamos, pero no. por, lo que, por lo que vos misma estás planteando, hay como miradas diferentes respecto de cuál sería ese destino o el sentido de, de ese lugar. ¿Cuál es la, la discusión de fondo? Nosotros fundamentalmente creemos que tiene que volver a ser eh, un espacio para la educación, para el espacio de educación dentro de la provincia de La Pampa. Sabemos, y en su momento estábamos eh inclusive lo hemos charlado que eh, el espacio de la Universidad Nacional de la Pampa debe ser modificado, pero sí. también pensamos que podían ser compartidas con otras áreas eh, provinciales como por ejemplo los institutos de formación docente sí que también carecen de espacios este específicos pensamos que la la construcción tendría que ser compartida con otros espacios eh, pertenecientes a la, al, a los espacios educativos de la provincia. ¿Por qué? Porque recordemos que ese espacio inicialmente cobijó a todos los habitantes de la provincia de La Pampa que necesitaban para garan ver garantizados sus derechos a la educación este un lugar, un ámbito Eh, que les ayudase a superar dificultades que tenían en sus vidas Entonces en la escuela hogar no solamente cobijó a niños y niñas Sino que también en su momento formó parte eh, de, de áreas culturales eh, Acompañó a aquellos estudiantes secundarios que, que vivían en las áreas del interior Y tenían necesitaban un lugar de cobijo O sea que eh, participó activamente eh, acompañando a eh, ciudadanos y ciudadanas de la queremos volver a recuperar ese espacio y recordemos que es un espacio que es un patrimonio este es un patrimonio de toda la provincia es un patrimonio cultural de la provincia está declarado patrimonio cultural de la provincia ese espacio y por lo tanto nos parece nos parece importante que vuelva a tener ese efecto obviamente entendimos las razones que en su momento dio eh, en estos días el rector alpa el ex rector alpa eh, en, respecto de la facilidad de hacer este tipo de, de recuperación a partir de de instituciones nacionales, pero nosotras también pensamos que deben ser contempladas otros espacios educativos de la provincia para ocupar o para tener participación en ese predio y en esas instituciones, sí, en y de... esas sí. instalaciones. Ayer hablábamos con Alpaca y nos decía que además del de objetivo de trasladar las sedes de las facultades que funcionan ahí en el edificio Hill, eh, también está el proyecto de que funcionen los institutos de formación docente. Eh, por lo menos lo mencionó. Parece, lo mencionó. Sí, eh, nos parece eh, nos parece importante, por eso no. nosotras eh, no queremos este realmente como este colectivo entrar en una disputa de territorio o claro. o pensar que esto es un paso atrás. No, por el contrario, esto es un avance. Sí. Pasamos de un espacio que había sido cedido por por la dictadura milita, militar a eh, el ejército argentino vuelve a recuperarlo la provincia Eso fue un reclamo histórico no solamente de este colectivo sino de muchísimas personas e eh, inclusive este autoridades de diferentes gobiernos que hicieron este reclamo. Este reclamo también fue parte de eh, autoridades del municipio de Santa Rosa, recordémoslo, entre otras, de, de ministros, ministras, de gobernadores, de senadores. Entonces, este es un sentido reclamo de la ciudadanía pampeana. Por lo tanto, nos parece un paso adelante. Lo que queremos eh, participar, por eso queremos, pensamos conversar con las autoridades este que en este momento este digamos tienen responsabilidad en la Universidad Nacional de la Pampa, conversar también cuáles son los otros objetivos y necesidades de la ciudadanía pampeana respecto a este ámbito de educación. Nos parece muy interesante y recordar inclusive en esta semana de la memoria que eh, que hubo personas que sufrieron Eh, eh, detenciones, torturas, por haber en, en su momento sido acusada falsamente y sin ningún tipo de justificación, eh, por haber tratado de sostener en su momento, cuando estaba muy depreciada el sostenimiento económico de la escuela hogar en, en el año 1977, fueron detenidas personas acusadas y torturadas por, por haber intentado sostener en funcionamiento la escuela hogar. Y también, lo recordamos también, hemos tenido un alumno desaparecido que eh, estuvo en su momento cobijado por la escuela hogar. eso también hay que recordarlo en esta semana de la memoria que muchas personas vieron eh, se vieron vieron se fueron perseguidas por intentar sostener en su objetivo educativo la escuela hogar. Eh, bien, Mónica, eh, ojalá eh, se concrete el proyecto, eh, porque hasta ahora eh, eh, no hay nada firme, eh, está la no, decisión. No, por supuesto, sí. por eso es el espacio de la conversación, sí, y bien. de que podamos mantener este diálogo y que realmente este este sentimiento y esta necesidad que tiene el pueblo pampeano de recuperar ese espacio para la educación de todas las habitantes de la provincia sea eh, se vea lograda. Mónica, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. No, gracias a ustedes. Un abrazo.